aprobaron un plan para reparar veredas en La Plata. El Consejo Deliberante de La Plata aprobó por unanimidad el Plan de Construcción, Reparación y Mantenimiento de Veredas impulsado por el municipio en el marco del programa La Plata Ciudad Accesible, que ya comenzó a ejecutarse con obras en el Palacio Municipal. El expediente, que venía con despacho de la Comisión de Hacienda, fue aprobado con los votos de los concejales y concejales de Juntos y del Frente de Todos, luego de introducir cambios al texto que había enviado el Intendente Julio Garro. El objetivo es encarar un plan de refacción de veredas, en especial en zonas de alta transitabilidad de la ciudad. El gobierno provincial reconoció que hay escuelas donde falta gas. Luego de que se conociera esta semana que algunos establecimientos educativos tuvieran que suspender las clases por las bajas temperaturas y la falta de gas para la calefacción, el director general de Cultura y Educación monerense, Alberto Sileoni, dijo que la problemática afecta al 3% de las escuelas de la provincia. Durante el 2020, en el contexto de la pandemia, un total de 132 obras fueron intervenidas por parte de las autoridades. Ya en 2021, el número subió a 1.050. Y durante los primeros cuatro meses de este año se realizaron casi 400 intervenciones. Un servicio que informa más cerca. El gobierno nacional volvió a presentar el programa Hogar. Desde el gobierno nacional destacaron la importancia del programa, un subsidio dirigido a personas que no tienen servicio de gas natural en su hogar. Consiste en la contribución de un monto mensual fijado por la Secretaría de Energía, que este mes fue aumentado a 496 pesos y cubre parte del precio de la garrafa de 10 kilos. Los interesados en dicho beneficio que cumplan con los requisitos deben inscribirse desde la página de ANSES y esperar los resultados de su solicitud. La temperatura mínima para hoy en la región es de menos un grado y la máxima de 11. Nos encontramos en la próxima emisión.